En Frecuencia Abierta, los colores de la ciudad. Los colores de la ciudad. Con Karina Olivera. Por Aspen, 135. Hola, Karina. Bien, Jorge, volvimos. Colores. Hoy te hablaba de sol, ahora te tengo que hablar de, del color de, del vino, del color de la uva, porque sol Ah, bueno, este, no tenemos nada. Me gusta más que el gris. ¿Te gusta más? A mí bueno. sí, me gusta más que el gris, sí, sí, sí. Seguramente te gustaría. Sí, sí. Te, gustaría, te gustaría estar participando en esta oportunidad y en este momento. ¿De O sea que a mí es la primera vez, creo que, que estoy en esta parte de lo que es la cata. ¿Cómo es que se llama? A ver. Wine Testing. Wine mm. Testing, ahí está. le No, no, para a... tanto no me da, para tanto no me da. No. Le dejé a Darby Amaro, el gerente de Alimentos y Bebidas de Enjoy, para que me dijera bien el nombre. Porque, bueno, tampoco uno quiere pronunciarlo mal. Y le tengo que pedir las disculpas al aire, a Darby, Porque otra vez le decía Derby, Derby. Y él nunca me corrigió. Y me dice, yo no te puedo corregir al aire. Y yo, oh, sí, me no podés corregir al aire. Más si a mí me dicen, yo me llamo Karina. Y me dicen Carolina, yo les corrijo. No, yo me llamo Karina. Y bueno, así que las disculpas entonces a Derby. Y lo vamos a anotar bien. Contanos a Jorge y a la audiencia de, de lo que es esta cata esta de, este, de este momento que realmente es una concentración tal. Yo entré a hacer imágenes. Y están todos probando, probando uno, probando otro tomándose el tiempo de, de, de, de analizar... ¿Y el vino. Claro, no, tomándose el tiempo y el vino, pero de analizar el sabor de cada vino. Claro. Y, a, y a mí me, me hace perder cómo vos podés tomar el sabor de uno y de otro y, y poder diferenciar, obviamente, el que sabe lo hará, pero está buenísimo y, y está buenísimo que sea aquí en el Joy, y es la primera vez, además. Bueno, buen día. Buen eh, día. Eh, acá estamos, sí, haciendo por primera vez. En, bueno, en Uruguay no hay, no hay precedentes, es la primera vez que se hace una wine testing surge por muchos lugares del mundo, fuera como Francia, Brasil, ¿ya? bueno, nosotros este, pensando un poco qué hacer en el invierno, eh, primero que nada se nos ocurre el salón del vino que, que surge a partir de ahora de la, de la noche, pero el wine testing es una actividad eh, que se realiza a ciegas, a ciegas, la botella viene a ciegas, que se... ¿qué significa eso que viene a ciegas, que viene de tapada? Que... La, la botella viene totalmente cubierta con un papel de plomo solamente en la, tepera, la temperatura ideal que lleva, o sea, también lleva una organización previa, pero bueno, tiene como en tres pasos, que es, el primer paso fue eh, en conjunto con Inavi eh, que es nuestro sponsor oficial y encuentra con Enjoy una buena relación como para poder difundir en el gran momento que se encuentra el vino uruguayo y ahí lo que hicimos fue seleccionar, o sea llamar a a las bodegas, a que participen de, de esta cata previa que se hace con los profesionales, con enólogos de todas las bodegas y a ciegas se hizo precisamente en la escuela de enología con toda la organización de INAVI se seleccionaron seis de cada variedad en este caso es, estamos en este momento eh, con el albariño vamos a pasar a las 14.30, se va a realizar con el espumoso, que también se encuentra en un gran momento y a las 16.30 ya vamos a terminar con el gran tanat eh, el tanat de crianza, perdón y ahí se realizó entre 60 eh, botellas presentadas, eligieron 6 ganadores de cada variedad, y bueno, es lo que está surgiendo en este momento, una actividad sin precedente en Uruguay. Hablamos de bodegas uruguayas, puntualmente. Sí, o sea, toda la actividad, eh, lo medular es el Salón del Vino, y bueno, por supuesto que para no competir con el Salón del Vino Internacional, que vamos a estar en la edición número 20, Estamos haciendo la primera edición del salón y ojalá que sea por muchas más del vino uruguayo. Todos los presentes eh, pagaron un, un ticket justamente para poder hacer esta cata. ¿Qué se premia? ¿Qué se busca? Bueno, eh, ahí o sea, tiene una, una, ficha, una ficha de cata este, en el cual tiene tres pasos. Eh, la vista, el olfato y el gusto. Se sigue, o sea, ahí tenemos un jurado de honor, jurado internacional. Trajimos eh, a dos... Este, Periodistas brasileros muy relacionados al, al vino. Eh, después tenemos dos enólogos, un enólogo chileno y un enólogo brasilero también, y dos enólogos uruguayos que está Estela de Frutos, José Lés. Eh, Ellos lo que hacen de alguna forma es guiar, y también, o sea, el protagonista es el público que participa de esta cata, que como es la primera edición, termina siendo hasta un aprendizaje para uno poder de alguna forma aprender a, a, a catar en su casa si, si fuese necesario. La verdad que es muy divertida la experiencia. Bien, Jorge, eh, Darby te escucha. Esta experiencia puede considerarse que es el comienzo justamente de un nuevo ciclo donde en cada invierno vamos a tener la posibilidad de, de encontrarnos con eh, salones del vino estrictamente uruguayos. Bueno, eh, ese es el gran sueño que tenemos y esperemos que sí. Creemos que el salón en sí este, ya tiene con una avanzada la venta de entradas Estamos esperando unas 700 personas por día y ya llevamos más de 550 entradas vendidas, creo como que uh -huh. hoy podemos decir que va a estar satisfecho con la convocatoria. Seguro. Eh, y la verdad que sí, nos no, no, no genera mucha expectativa de que sea la primera edición en la cual conlleva una energía importante, más allá que tenemos la, la experiencia del Salón Internacional, que es el doble de este, pero siempre está ese nerviosismo como para que las cosas surjan de, de buena manera y que la gente lo termine de disfrutar, estando con cada detalle. Bueno, acá estoy mirando, estamos en la decoración previa a la entrada, estábamos recién hablando con los bodegueros que están terminando de, de armar sus stands, la verdad que vivimos, están preciosos, y vamos a tener una decoración muy linda que vamos a poder transitar por parrales, que van a, van a tener, cuento una anécdota, van a haber unos 200 kilos de uva fresca, que la gente va a poder estirar la mano hacia arriba, va a poder comer, calculo que nos vamos a comer toda la uva. Estiraremos. <risa> así es. <tiraremos> la mano <risa> gracias por esta charla, éxitos bueno, muchísimas gracias a ustedes Saludos. Para bueno, y también gente, adelantaremos sí. imágenes porque estamos acá en la puertita, así que sí, si nos claro. dejan, vamos ay, a adelantar ay, imágenes ay, si ay, ay, ay, están ay. más que permitidos, está muy bueno ver un poco la, la previa de esto, y después ya con él el ordenado, creo que van a llevarse una sorpresa, gracias bien. bien, agradecemos a Darby Amaro entonces, gerente de alimentos y bebidas de Enjoy. estoy contigo en un ratito, Karine. Bien. dale, chau chau chau chau, chau.